12 y 11, Francisco Gil Gallego, buenos días. Hola, buenos días, David. Me decías, qué frío hace en la hace calle, qué barbaridad. mucho frío hoy, mucho frío, sí. Te hemos visto muy abrigado, además. Sí, porque es que además hace un poquito de viento y, claro, la sensación... De frío es mayor. Claro. Tenemos ocho grados, pero la sensación térmica será sí. un par de grados inferior. Sí, sí, por supuesto. Como consecuencia del viento. Bueno, estaba yo diciendo antes, estamos en una temporada, en una época, en una etapa de crisis, de dificultades económicas, para crisis la que vivió nuestro pueblo en el siglo XVII. Esto no quita que la de ahora sea dura, que lo es, evidentemente. Lo que pasa es que esas crisis de esos siglos XVI, XVII, eran... ...de otro perfil y tenían otras características distintas, ¿verdad? Eran claro. crisis de subsistencia. Efectivamente. Sí, ya el otro día estuvimos comentando algo de esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos a incidir, vamos a seguir hablando de ello... ...porque <coughs> a, a lo largo de toda la mm, mitad, sobre todo del siglo XVII... Eh, fueron bastantes años, al menos 40-50 años, de una crisis muy fuerte, ¿verdad? No solamente mm, crisis como consecuencia de malas cosechas, eh, epidemias, plagas, hambre, etcétera, sino también crisis eh, económica. Sí. Eh, se produjo una tremenda inflación de los precios. Eh, que, que, ...que producía que eh, los precios... ...constantemente estuvieran subiendo... ...mientras que no lo hacían los salarios, etcétera... ¿no? ...y entonces eh, la situación que vamos a, de la que vamos a hablar hoy... ...en Sonseca, pues nos da una visión muy clara... De, de cómo estaban sus vecinos, de cómo estaban viviendo eh, los, los pocos vecinos que quedaban, porque muchos de uh -huh. ellos se fueron de Sonseca, ¿verdad?, a vivir fuera. Claro, tenemos que decir que si el siglo XVII, por lo menos en esta primera mitad, fue un siglo de crisis, sí. el XVI fue todo lo contrario. Sí, fue esplendor. un siglo esplendor, tremendamente florido aquí sí, en sí, Sonseca. Sí, sí, sí. Y lo vamos a ver ahora porque vamos a hacer también referencia al siglo XVI para comparar un poco eh, cómo era la situación ¿verdad? de un siglo con respecto a otro. Y luego el XVIII también va a ser otro siglo de esplendor. ¿eh? El siglo XVI es la época en la que se construyen aquí en Sonseca o en la que comienzan a construirse al menos ¿eh? los principales templos que tenemos. Exacto, ¿no? exacto, sí, sí, sí. sí. Eh, lo primero es cuando el pueblo toma la entidad... Eh, no que tenemos hoy, porque pero bueno, el casco antiguo, lo que es el casco de Sonseca, desde el Loteruelo hasta prácticamente aquí el Cristo y desde la Virgen hasta mm, el Pozo Bueno, sí. eh, pues toda esa estructura de casas y tal, de barrios y tal, pues sí datan del siglo XVI uh -huh. y luego ya en el siglo XVIII mm, se va ampliando algo más. hacia la eh, Prazuela, hacia la Plaza de, de Majuelos y luego la calle Ramón y Cajal, en fin, toda esa eh, zona, pues ya empieza a expandirse a lo largo del siglo XVIII. ¿Mm? Por hacernos una idea, físicamente, el pueblo, eh, qué límites tenía, hasta dónde podía llegar, más o menos. Pues donde te acabo de decir aproximadamente, David, sí. O sea que era bastante reducido todavía, ¿no? Sí, sí, claro, pero bueno, tampoco era, quiero decir, desde el Loteruelo hasta, hasta aquí por debajo de la iglesia de la, de, de, de la parroquia, casi casi hasta la ermita del Cristo, uh -huh. pues oye, hay una distancia considerable, ¿verdad? Uh -huh. eh, y luego, pues desde la calle del Rosario aproximadamente... hasta la calle Ramón y Cajal, pues también ahí tiene su anchura, ¿verdad? Era un pueblo, pues, como vamos a hablar ahora, en torno, en el siglo XVI, a los cerca de 3.000 vecinos, y en el siglo XVII, como vamos a decir ahora, pues que se queda con la mitad. ¿Qué situación había en el siglo XVII aquí en Sonseca? Cuéntanos. Pues, pues vamos a ello, mira. En el año 1647, el Consejo, es decir, el Ayuntamiento, dio un poder a un procurador de Madrid y a dos vecinos de Sonseca para que comparecieran ante el rey y el Consejo de Hacienda para suplicar a los vecinos de Sonseca que se les repartieran los impuestos reales con equidad y conforme a la mala situación de los tiempos. Uh -huh. Es decir, eh, el problema que había es que eh, en los tiempos buenos cobraban X impuestos y esos impuestos se mantenían ¿Eh? Eh, porque, lógicamente, no había una declaración de renta por parte de los vecinos El, el, el Consejo de Hacienda eh, estipulaba que el pueblo de Sonseca debía pagar X cantidad de alcabalas Y, yo, eh, en, y X cantidad de, de, de maravedís o de reales y tal en otros productos Y lo cobraba un año bueno como un año malo ¿Eh? Había claro, que pagar los mismos impuestos en la faca gorda y en la faca y la flaca flaca, flaca, efectivamente. Y entonces ah. ahora estos vecinos de Sonseca pues acuden ante los reglos consejos a pedir que se les rebajen las contribuciones debido a los malos tiempos que estaban pasando. verdad uh -huh. Bueno, se dice que antes, que antes y, y ya vamos a entrar un poco en la situación, cómo era la situación de Sonseca, eh, en este de, documento se dice que antes la villa tenía muchos vecinos y gran comercio de productos textiles como eran jerguillas, paños, estameñas, etc. También tenía gran comercio de vino y matanza de ganado de cerda. Sin embargo, dicen que, cuan, que cuando, antes, a, med a mediados del siglo XVI, eran unos 2.700 habitantes y que ahora solo tenía unos 1.500. Es decir, como vemos, casi se había... Eh, había disminuido eh, la población de Sonseca en la mitad de sus habitantes ¿eh? De 2.700 a 1.500 Sí, sí, sí, sí, sí a 1.500 sí. Bueno, y dice Y además todos son muy pobres y necesitados Y que de presente debe el Consejo y sus vecinos a su majestad Más de 150.000 reales Por cuyos débitos ha habido y hay audiencias Y muchos ejecutores que han causado muchas costas Es decir No solamente pagamos mucha cantidad de dinero en impuestos, hay que tener presente que estábamos en 1647, acabamos de pasar al señorío, uh -huh. acuérdate de lo que estuvimos hablando el viernes pasado. de toda la situación que había en esos años mm, entre medias de la eh, compra de la jurisdicción eh, realenga, es decir, de, del villazgo, hasta 1640, en que se eh, pasa al señorío, pues también ahí hubo una cantidad de débitos impresionantes. O ¿no? sea que pobres e hipotecados hasta e, las cejas. Claro, ¿no? y encima ahora pues eh, eh, siguen manteniendo... Ese, esa cantidad de maravedís eh, o de reales en este caso que les pide el Consejo de Hacienda ¿no? uh -huh. y que dice que eran 150.000 reales. Claro, eh, eso causaba eh, juicios, causaba eh, protestas, causaba nombrar representantes, procuradores en los reales consejos y todo eso, como dicen ellos, eh, causaba muchas costas. ¿no? Claro, dice además sin tener caudal para pagar la deuda principal ni los intereses. ...por haber quedado de los mencionados tratos y comercios... ...es decir, de, de, de, de los oficios y de los comercios... ...que antes llevaban de vino o de jerguillas... O ...en fin, de, de, de productos textiles... ...sin haber quedado ninguno de ellos... ...y los vecinos que faltan han muerto... ...o se han ido de esta villa a servir fuera, fuera de ella... ...para poderse sustentar... ...y otros se van a trabajar a la villa de Ajofrín... Uh -huh. ...todos los días... Por todo ello se pedía la rebaja de las contribuciones reales. Por esto que estás comentando, Ajofrín era un pueblo más próspero en esta época. No, lo que pasa es que Ajofrín tenía bueno, más trabajo. Si es, verdad, si, bueno, si es verdad que aproximadamente el número de habitantes venían a darse la mano. Uh -huh. Quizá tuviera algo más a Jofrín. ¿Eh? pero no muchos más. El tema estaba en que Jofrín, pues eh, aparte de, de, la, de los oficios textiles eh, que fa fabricábamos aquí, vamos de los productos textiles fabricábamos aquí, que eran jerquillas, paños, esta mierda, ellos eh, trabajaron el terciopelo uh -huh. y entonces eso les abrió un abanico mayor y hizo que la crisis fuera eh, más pequeña, ¿verdad? Eh, bueno, por eso y por la situación también de la Villa de Jofrín, Es decir, la Villa de Ajofrín venía siendo de señorío eclesiástico durante muchísimos años uh -huh. Había pertenecido y venía perteneciendo a la Catedral de Toledo Y por lo tanto no se habían endeudado en la compra de la jurisdicción Como hicimos nosotros aquí, del villazgo y luego la posterior venta la jurisdicción Es decir, los problemas jurisdiccionales que teníamos en Sonseca De, de, del pago del villazgo y todo aquello que hablamos pues eran muchísimo menores, es decir, claro. era un pueblo que siempre había pertenecido a la Catedral de Toledo pagaba sus impuestos a, a la Catedral de Toledo y punto ¿eh? no se habían enfrascado en y, y hipotecado como nosotros los secanos en salir de la jurisdicción toledana para eh, del ayuntamiento de toledo ¿eh? para eh, comprar el villazgo que acuérdate que dijimos que eran unas cantidades ingentes las que tuvimos que, que endeudarnos para ello y luego volver a vender y luego volver a, a señorío señor. exactamente bueno. la situación de jofrín en ese sentido era menos gravosa ¿eh? uh -huh. sí bueno venga continuamos seguimos bueno Pues decimos que por todo ello se pedía la rebaja de las contribuciones. De estas contribuciones, la mayoría de los vecinos pagaban entre 2 y 10 reales. 10 de ellos, es decir, si tenemos 1.500 habitantes, eh, dividimos entre 4, son unos 4 por 4, 16, unos 300 y pico vecinos. Uh -huh. Porque, quiero decir, que en estos censos y tal se habla de vecinos, cabezas de familia. Uh -huh. Luego, para saber el número de habitantes hay que multiplicarlo por el índice 4. Sí, aproximadamente bien cuando bueno, hablamos de vecinos hablamos de familias familias o, o sí, casas, cabezas de familia casas exacto sí uh -huh. y, y sobre todo quien figuraban a ir a los cabezas de familia es decir los hombres cabezas claro. de familia bien pues eh, casi todos ellos pagaban entre 2 y 10 reales 10 de ellos para hacernos una idea pagaban entre 30 y 40 reales y los mayores asentados asentados perdón de la villa que eran gabriel de aranda pagaba 60 reales Antón García Comendador y Francisco Gómez de Ajofrín, que pagaban 90 reales. Uh -huh. Miguel Sánchez de Rojas, que pagaba 65. Y Francisco García Comendador, que pagaba 55. Uh -huh. si, si estamos hablando de que ciertas personas pagaban 90, cuando la gran mayoría de los vecinos pagaban entre 2 y 10, nos estamos, nos estamos dando cuenta... ...del de capital que tenían estos otros privilegiados vecinos, ¿no? Esta era una pregunta que te iba a hacer luego, quizá más adelante... ...pero no, ya me has contestado... ...estamos hablando de una época, de una etapa de crisis, siglo XVII... ...te iba a preguntar que si, a pesar de todo, había ricos que vivían en Sonseca... ...ya vemos que sí. Sí, sí, ya sí, mira, sí. sí, sí, sí. no eran muchos, ¿verdad? Pero sí que había eh, una docena de familias... ...que entre aquellos que eran nobles, como aquellos... que sin serlo eh, eran campesinos enriquecidos, eh, los mismos escribanos, eh, en fin, eh, era la gente que más dinero tenía, ¿eh? gente con haciendas, gente con... Ten en cuenta que en el siglo XVI, David, ¿Eh? y en este siglo XVII incluso, una persona que tuviera una yunta de mulas y una tierra ¿Eh? ya era un privilegiado, claro, ¿eh? porque los demás eran braceros. Si estamos hablando en términos agrarios, de gente del campo. Hombre, si, si hablamos de oficios manuales como eran los tejedores que había en Sonseca y gente dedicada al comercio y tal, bueno, pues había algo más de riqueza en esta gente, ¿no? Pero en cuanto a campesinos, aquellos que tenían simplemente una yunta de mulas. y tenían una tierra, eran unos auténticos privilegiados. Uh -huh. Ese es el Peribáñez de, de, de la novela de López de Vega del Peribáñez y el Comendador de Gaña. Claro. Un labrador enriquecido, simplemente, porque tendría pues, algunas mulas y tendría dos o tres tierras. Y simplemente con eso... era un privilegio. Bueno, para retomar el asunto, estábamos sí. hablando del pago de los impuestos, Exacto. que recordamos se pagaba exactamente lo mismo en las épocas de florecimiento económico que sí. en aquellas de crisis, y que aquí en Sonseca, en esta etapa de crisis del siglo XVII se pidió que se pagaran menos impuestos porque Afección. había vacas flacas. Mm. ¿Qué pasó al final? Bueno, pues mira, eh, esto se hizo a través de un repartimiento, es decir, de una especie de censo, ¿verdad?, que hizo mm. el ayuntamiento, donde... Se va diciendo cada uno de los vecinos, por eso yo acabo de sacar eh, cuánto pagaba cada eh, aproximadamente cada vecino, ¿no? Porque, efectivamente, se hizo un repartimiento nominal en el que aparece todo lo que pagaban cada uno de ellos. Bueno, pues a través de estos repartimientos, de este repartimiento, he podido sacar eh, algunos de los oficios que había en Sonseca y uh -huh. que se citan allí. Por ejemplo, existía el oficio de mulero, uh -huh. arriero, pastor... carbonero, herrero, sastre, jabonero, pastelero, tabernero, panadero, aguador, tejedor, lógicamente, hortelano, carretero, bailarín, bailarín. ¿Había gente que se dedicaba sí, sí, al baile? Sí. Pues debe ser, porque un, un, una persona de esta aparece como bailarín. No sé, sea, ¿qué, qué tipo de... Bueno, me, me, me hago yo la idea que sería... estos bailarines que participaban sobre todo en las fiestas del corpus uh -huh. ¿eh? y que eran auténticos semiprofesionales que iban de pueblo en pueblo sobre todo para las fiestas del corpus y para ciertas festividades bailando o bien en los tablados que se ponían en las plazas o bien incluso delante de las imágenes en las procesiones, que también se hacía. ¿eh? Sí, porque en esta época, y sobre todo aquí en estas zonas tan rurales, compañías de baile, tal y como las entendemos ahora, bueno. tampoco había demasiadas. ¿no? no, pero sí que había eh, com eh, compañías de, de danzantes, de chirimías. ¿eh? Eh, ahora que mencionamos las chirimías, eh, una, de la una de las propuestas que yo haría... Eh, ya sé que es muy revolucionario ¿Verdad? Uh -huh. Pero posiblemente sea <coughs> Perdón Muy revolucionario Pero a la vez eh, Rescataríamos una larga tradición ¿Mm? Sería volver a nuestros ancestros Y a nuestras tradiciones ¿Qué sería? ¿Cuál? Pues concretamente eh, La pequeña banda de música Los pequeños músicos Chirimías Que acompañan a las alabardas Uh -huh. Es decir, yo cambiaría esas trompetas por eh, dulzainas uh -huh. y cambiaría esas cajas por tambores. ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Porque estoy seguro que en sus orígenes esto fue así. Uh -huh. <coughs> bueno, pues es algo curioso y tendría una sonoridad distinta, diferente, Hombre, más de, de este más tipo de Más castellana época. y más antigua. Y más antigua, sobre sí, todo. más castellana y más antigua. ¿eh? Es decir, lo que se llamaban chirimías, entonces, era este tipo de, de instrumentos. Uh -huh. ¿sí? Sobre lo todo que dulzainas. Es que, Paco, la eh... dulzaina era tremendamente extendida por Castilla, por Aragón. ¿eh? Bueno, todavía queda eh, una gran tradición de la dulzaina en Castilla y en Aragón. ¿eh? Uh -huh. Aquí en Castilla-La Nueva... Eh, se ha perdido más ¿eh? en Castilla-Mancha del sur de Madrid del sistema central eh, apenas se usa la dulzaina en las tradiciones eh, populares ¿Mm? pero que se ha perdido porque antiguamente sí repito pero sin embargo en Castilla-León y en y en Aragón pues todavía tienen eso te iba a preguntar a sería fácil encontrar ese tipo de instrumentos uh, ahora facilísimo y gente y no es tan difícil ¿eh? Eh, casualmente mira por dónde casualmente Eh, yo hoy tendría que haberme ido a la fiesta de los amantes de Teruel, que llevo 4 o 5 años yendo. Uh -huh. eh, eh, ¿No te imaginas ahí eh, cómo, abunda, eh, cómo abundan los grupos de dulzainas, de gaitas? Eh, es tremendo, es decir, por las calles de Teruel van grupos tocando la dulzaina, las, las gaitas y tal, en esta fiesta medieval, que es una fiesta medieval, uh -huh. la de los amantes de Teruel, y que es este fin de semana. Bueno, pues efectivamente, la dulzaina es extendidísima y no digamos en Castilla y León, donde... ¿Y sería fácil de, por ejemplo, un músico que está acostumbrado a la trompeta, adaptarse sí, a instrumento? Sí, facilísimo, facilísimo, facilísimo. ¿Es fácil de aprender, Fácil, ¿no? muy fácil, muy fácil. ¿Eh? Es, es un, un tipo de gaita, pero solo que... Vamos, perdón, un tipo de flauta, ¿verdad? Uh -huh. Solo que, bueno, pues de otro tipo. Yo, yo no soy músico, pero yo pienso que... Eh, un chaval que esté acostumbrado aquí a tocar... Eh, la trompeta, el saxofón, la, lo que sea eh, la, la dulzaina la toca rápidamente. ¿Mm? Bueno, pues eh, ahí queda esa propuesta lanzada sí, a través de las ondas ocasión pensado, que puede resultar en alguna ocasión ciertamente tradicionalista y, y sobre mucho todo más volver bonito. a nuestra antigüedad. Efectivamente mucho más bonito y mucho más volver a nuestros ancestros. Sí señor. Mm. Venga, seguimos con el siglo 17 Bueno, pues... Nos hemos quedado es... enfrascados con este tema a bueno. raíz de que uno de los oficios que ha apareció, sí. que, que, que Apareció bailarín, era el de Bailarín, el censo, el no el de bailarín, bailarín ¿no? Bueno, luego solo me faltaba citar el de Sacristán, etcétera, eh, y alguno más que no... ¿Y no, no había, había médico de... en Sonseca? Sí, sí, también, también, Ajá. sí, sí. Ya hablaremos otro día de los contratos de médicos, de la botica, y ya hablaremos también otro día de todas las tiendas que había en Sonseca, porque no hemos hablado de qué tiendas y dónde estaban, uh -huh. ¿eh? ¿Cuántos mesones había? ¿Dónde estaban situados? ¿Cuántas tiendas había? En fin, eso hablaremos otro día. Bien. Seguimos. Bueno, sin embargo, 17. lo que estamos viendo después de mencionar a todas estas profesiones, eh, sin embargo, eh, se ve como ciertos oficios textiles que ahora se citan, o sea, que antes mmm, existían, no se citan ahora, como era el caso de los tintoreros y de los cardadores. ¿eh? Uh -huh. Eso nos indica, efectivamente, cómo... También estos oficios textiles habían venido muchísimo a menos. ¿eh? Antes hemos dicho que eh, luego vamos a ver incluso bueno, en otros testimonios cómo eh, se vendieron los telares a los pueblos vecinos y tal. Y efectivamente, pues también eh, la industria textil gana, padeció una crisis tremenda. Uh -huh. Bueno, en este en este mismo, te dejo hablar, en este mismo repartimiento uh -huh. donde se nos dan las profesiones, también se nos dan apodos. ¿eh? Como por ejemplo, mira qué apodos existían en el siglo XVII en Sonseca. No lo vamos a, a, a profundizar, pero algunos nos han llegado a nuestros días. No, algunos digun, de estos apodos no tienes? No, no, vamos, creo que no. Bueno, hay uno que sí, mira por dónde, me parece que sí. Pero vamos a verlo, vamos a verlo. Mira. A ver, ¿qué tipo de apodos había en el siglo pues mira, XVII en Sonseca? Por ejemplo, Paco, cuéntanos. Birran, ¿Ah? perilla, mono, agallón, ¿Mm? cansavacas. Uh -huh. Soleta Talega Chilas, si te suena alguno de ahora me lo dices No, de momento no Fantasía Ballesta Gato A mí ese me suena ahora. Sí, algo. ese sí Tamborino Chirrichete El cuerdo Caperuza Ojicharra Pulga Araño Hornacho Rata gorda Muchos relacionados con el campo y con los animales, ¿verdad? Sí, y, sí, claro No sé, estos eran los que había en el siglo XVII Los apodos, algunos de los principales apodos que había son en el siglo XVII fíjate mm -hmm. que curioso. Y esto los has conocido por, por ese censo de, claro, de profesiones por ese, Claro, por ese repartimiento de, de impuestos Era un repartimiento de impuestos donde decía eh, Pues fulano de tal Alias fulano, era Ajá. el apodo eh, De oficio tal, paga 10 rares, ¿entiendes? Es curiosísimo y, y fijaos lo que ha cambiado, ¿no? Todo lo relacionado con la administración, con la burocracia. Antes era casi tan importante conocer el mote de una persona, incluso en los estamentos oficiales, sí, sí, sí. que los propios apellidos, ¿no?, de, sí, de, sí, sí, sí. de la persona. Hay en algunos pueblos que... apenas eh, se hablan, se conocen ellos los apellidos, se conocen por los apodos, sencillamente por los pequeños y tal. Sí, pero eso hoy día lo vemos en el lenguaje oral, en la relación personal. Sí, sí. Pero es que aquí ah, estamos hablando ah, de, de documentos incluso. oficiales. Sí, sí, documentos oficiales donde oficial. aparece el apodo. O sea, sí, sí. Donde a la hora de rellenar, en este tipo de, de épocas, siglo XVI sí, y sí. a la hora de rellenar un impreso sí, oficial, sí, sí. un documento, aparece el apodo. había que poner el apodo casi sí, sí, sí. como si fuera un apellido. Sí, sí, sí. sí. Y luego también pues he, he podido sacar de ese censo eh, Los apellidos o sobrenombres gentilicios Esto era también bastante común es decir, Gente que provenía de otros sitios Y que al final se les quedan como segundos o primeros apellidos uh -huh. Por ejemplo, Almodóvar uh -huh. Que provendría de Almodóvar del campo aquí en la provincia de Citarregal sí. Casalgordo uh -huh. De Ávila De Mora Vallecas De Cuerva de Aranda, Totanés, Sagreño, de Yepes, de Ajofrín, Portugués, de Madrid, de Escalona, de Burgos, Humanes, La Sagreña, de Tarazona, Menasalvas, de Mazarambroz, de Orgaz, de Cuellar, Fíjate ahí la gran cantidad en todo caso, de son... apellidos gentilicios que luego han pasado a nuestros días. Eso te iba a preguntar, ¿son motes o son apellidos? Pues no son apellidos. Son apellidos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, cuando una persona llegaba a un pueblo, eh, Juan García de Yepes. Y el de Yepes se quedaba luego como segundo apellido. Pero eso es curioso, ¿no? Porque esta persona tendría un segundo apellido de pila, de bautismo, en su pueblo, ¿no? Pero se le desaparecía. Ajá. ¿Eh? Le desaparecía. Por regla general le desaparecía. A partir de entonces le, le empezaron a llamar de, de, de tal sitio, de tal otro. De hecho, ya lo sabe David, y, y en algunos pueblos lo están haciendo. A lo mejor en Sonseca sería interesante también hacerlo. Eh, también hay apellidos que llevan el nombre Sonseca. Uh -huh. ¿Eh? no, no, sí, sí. Y ahí personajes está, famosos. El jugador hay un jugador de, de, baloncesto, de baloncesto, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Hernández, Sonseca, Hernández Sonseca se llama. Y, y no solamente ese, hay mucha más gente que se llama Sonseca, cuidado, ¿eh? Mucha más gente. Eso rápidamente lo podemos demostrar metiéndote en Google, en Internet, claro, pones claro. Sonseca sí, sí, y sí, al margen sí. de las páginas oficiales sí, sí, de sí. nuestro municipio sí, sí. aparece también ciertas Hasta, personas no, no, y si lo pones que tienen como, este apellido. Si lo pones como dentro de los apellidos, te dice en cuántos apellidos Sonseca hay en Ávila, en, en Zaragoza, en todos los lados, ¿no? Uh -huh. Hay en algunos pueblos que lo lo que han hecho ha sido hacer un día de, de, de como diríamos eh, al que acuden todas aquellas personas que llevan el apellido del pueblo uh -huh. ¿eh? el día del ausente y entonces llegan todos aquellos que llevan el apellido del pueblo qué bonito sería hacerla aquí en Sonseca verdad sí, sí. y conocer a la gente que lleva el nombre de nuestro pueblo eh, por todo por toda la geografía española y que lo Porque lleva con honra si comenzamos a investigar probablemente en los orígenes de, de ese apellido estaba alguna persona que, siendo de Sonseca, claro, emigró a otro pueblo. Claro. O sea que esa gente lleva, con el paso de los siglos, eh, claro, evidentemente claro. habrán perdido todo contacto Totalmente. con personas de aquí, pero llevan sangre sonsecana. Totalmente. Mira, verás, qué curioso. Te voy a explicar... Esto no viene a cuento, vamos, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero es interesante. Uh -huh. Hace cuestión de medio año, por ahí, Eh, ...contactó conmigo a través de un familiar mío, una persona que vive en Madrid... ...no tiene nada que ver con Sonseca, tal. Eh, trabajaba en un banco en Madrid y tal... ...y me dice, oye, ¿tú, ¿tú eres de Sonseca? Y dice, pues sí, dice mi primo... ...y dice, oye, es que yo tengo mucho interés en conocer tu pueblo... Uh -huh. ...bueno, ¿y eso por qué? Y dice, porque yo desciendo de la provincia de Jaén, de un pueblo en el que la mayoría... ...de los vecinos de ese pueblo, ahora no me recuerdo qué, qué pueblo era... Eh, la mayoría de los vecinos de ese pueblo descienden de Sonseca. Uh -huh. digo, coño, qué curioso. Efectivamente. Parece ser que hubo eh, media docena de familias aproximadamente uh -huh. que se fueron de Sonseca a Sierra Morena a, a, a hacer carbón. Uh -huh. ¿eh? Y entonces allí eh, se quedaron como carboneros, se asentaron en este pueblo, han dado de sí luego a um, una gran cantidad de, de descendientes. Y, y ahora resulta que la mitad del pueblo, o más de la mitad, no sé qué, desciende de, de, de aquellos de Sonseca. Uh -huh. Y además ellos lo, lo conocen muy bien, quiero decir, eh, saben perfectamente ese pueblo que la gran mayoría de sus vecinos descienden de Sonseca. Fíjate qué bonito sería también que nuestras autoridades contactaran ¿eh? con ese pueblo para hermanarse con él, uh -huh. ¿eh? El tema del hermanamiento también es otro tema que yo propondría a nuestras autoridades. Es muy bonito hermanarse con, con eh, poblaciones, que bien ocurra algo de esto que estamos diciendo, o bien que sean... Sí, que tienen algún lazo histórico o algo o en que, común. Bien, o que sean muy parecidas a Sonseca, o que se dediquen a los mismos oficios, o vete tú a saber, ¿no? Uh -huh. eh, incluso, eh, si puede ser ciudades eh, del extranjero, mejor todavía. ¿Por qué? Pues porque ahí se establecen unos lazos de unión... ...entre unas poblaciones de aquí con otras extranjeras... ...que pueden llevar a cabo intercambios de chavales y tal... ...y eso sería fenomenal, ¿Mm? ¿eh? pero bueno, es otra idea que lanzo aquí. Y ese dato yo me quiero quedar especialmente con él... ...es decir, si tenemos algún apellido... Relacionado con algún o que supone el nombre de un pueblo, de una ciudad. Mm. Lo más probable es que no, no seguro seguro que procedemos de personas de ese lugar. Por ejemplo, eh, yo conozco a gente aquí que tiene el apellido Marjaliza. Ah, pues seguro. Seguro que sus ancestros son de allá, totalmente, ¿no? De ese pueblo. Totalmente, vamos. Ajá. Totalmente. Y que perdieron el segundo apellido para quedarse como. como... O por ejemplo, los que son Manzanéque, que hay varios no, también aquí. Igual, igual, igual, igual. Pero es que todos. Ajá. Todos, todos, todos. Bueno, pues. son, son apellidos gentilicios, no te quema duda, David, que era por eso. Es decir, eh, venían a vivir aquí y entonces cuando venía, ¿cómo te llama eh, Fulano García, ¿dónde eres? De, yo soy de tal. Y, y entonces empezaron a llamar el de no sé dónde, el de no sé a Juan, ah, Juan García, el de no sé qué. Y por eso, además, se quita El, él, él, pero quedan de Madrid, de tal sitio, de uh -huh. tal otro. ¿verdad? O sea, más claro que el agua. El segundo apellido de uno de, de mis abuelos, de mi abuelo paterno, era Camunias. Pues fíjate, pues también, claro, ahí está el pueblo de Camuña, seguro, que sí, provenían sí. de ahí. Mira, dato que yo no conocía y que sí, sí. nunca nos acostamos, evidentemente, sin, <risa> sin una saber una cosa más, más ¿verdad? Paco, sí. ¿lo dejamos aquí bueno, o tienes algún detalle no, más? No, no, es que si me meto en, en lo que tengo preparado aquí, pues me va a llevar el próximo... Lo dejamos para el viernes que viene, si te parece, Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, el viernes que viene, sí, que... Hoy ya hemos dado unas pinceladas de lo que era Sonseca en esta época, uh -huh. pero el próximo día... Mmm, lo vamos a, a ceñir mucho más. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, como Sonseca no podía pagar estos impuestos, uh -huh. lo que hizo fue eh, recurrir ya de una manera muy oficial a través de, de testigos, de testimonios. Uh -huh. Y entonces se le pide el testimonio al, al médico, al cura, al, al fulano de tal que era una persona importante en Sonseca y tal, sobre cuál era la situación que tenía Sonseca en esa época. Y todo eso nos ha llegado a nuestros días en formato claro. de documento, ¿no? Sí, sí, y además van dando una serie de detalles de cómo se vivía entonces, cómo se vivía ahora. Eh, uno da un dato, la mayoría dan más o menos los mismos datos, pero hay unos que dan... Eh, por ejemplo, el médico dice, bueno, pues yo estoy harto de entrar en casas en Sonseca y veo y explica lo que ve. Uh -huh. eh, la miseria que había, etcétera, etcétera, y explica lo que ve. Eh, el otro lo da desde otro punto de vista y así sucesivamente. Pero eso es el próximo día Pues el próximo viernes seguimos hablando. Paco, muchas gracias por haber estado con nosotros nada, y adiós. que pases feliz semana, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A ver si se nos va un poco el frío. Adiós, buenos días.